Signo lunar en Cáncer. La luna nueva en Aries trae un nuevo comienzo en el área profesional, éxito, vida pública y estatus. Ha llegado el momento de dirigirse a un nuevo rol al respecto y estás más que preparada para ello. Esto coincide con la entrada de energía en Tauro, la zona de amigos, internet, alta comunicación, amores del pasado. Exparejas, amores no formalizados. Venus será la primera en entrar en Tauro y lo hará el miércoles. Mercurio y el Sol lo harán el día 19. La Luna estará allí el 13, 14 y 15. Esto, desde luego, supone una explosión de energía a la hora de conectar con amigos, grupos de afinidad, amores del pasado, medios de comunicación. Publicaciones, colaboradores y personas que identificas dentro de tu ámbito social. Si has leído la entrada Preparándonos para los Uranazos, habrás visto que donde transita Urano sirve para alimentar a la zona de Acuario y esta, para ti, es el área de compromisos. Así que llega la revolución en torno al dar y recibir, tanto en temas económicos como a la hora de llevar a cabo. tu Vida íntima y sexual. Esto me huele a inversiones, mi querida luna canceriana. Por eso, durante la semana, aconsejo poner encima de la mesa primero qué actitudes o rutinas diarias tienes que acabar o darle un giro para que te sitúes mejor en tu nuevo rol y, por ende, en esos nuevos compromisos, sin olvidar transformar lo que haya que transformar. Recuerda que transformar Significa dar muerte a lo obsoleto para renacer como nuevo. Durante jueves, viernes y sábado serán días idóneos para que pienses bien en qué te estás valorando más, aunque para quien te conoce bien pueda parecer un acto de rebeldía, pero es que en realidad ya era hora que lo hicieras. Júpiter te mostrará muchas realidades en torno al futuro que, en Trino a Marte, Harán que empieces a mostrar tu creatividad de una forma más versátil, saliendo de zonas de confort. Estas conductas te van a venir genial para la etapa eclíptica que comienza en un mes. Así que ábrete a los cambios sin olvidar que todo tiene que ir encaminado para que perdure en el tiempo. Y aquí me refiero a esas expectativas que has estado barajando en los dos últimos meses en torno a profesión y también. En relaciones sentimentales de larga duración. Los días 18, 19 y 20 serán de gran movimiento para tu mente, pero que tendrás que aprovechar para demostrar tu capacidad de procrear en aquello que te empeñas. El cómo vibres será la clave y la confianza que tengas en lo que te empeñes también servirá para dar empuje a todo lo que llevas dentro. A nivel sentimental, no cabe duda de que habrá nuevas expectativas, así que solo queda reconocer si es el momento de finalizar del todo esa relación o si, por el contrario, se merece una nueva oportunidad. Date tiempo. La luna cuarto creciente en Leo del día 20 se dará en el primer grado, así que hasta dentro de un mes, con la segunda luna cuarto creciente en este domicilio, no verás las cosas claras. Deja que los acontecimientos s i g a n su curso. Leo es tu zona de amor propio y autoestima, así que lo que decidas vendrá a solucionar emociones que cargabas. Leo también es tu zona de economía, así que un mes por delante para dar un nuevo empujón a tus asuntos financieros.